¿Considera usted que la religión consiste en una larga o interminable lista de cosas que hay que hacer o no hacer? Piensa usted que Dios tiene en su mano esa lista, y va marcando cada vez que usted hace algo, bueno o malo. Los fariseos del tiempo del Nuevo Testamento lo consideraban de esa manera, y habían convertido la fe en una carga imposible de llevar. Hoy aquí, en esta edición de Momento Decisivo. El Dr. David Jeremiah explica lo que el Señor Jesucristo dice respecto a este asunto. De su serie actual de enseñanza, En busca del Salvador, con ustedes el Dr. David Jeremiah, para introducir el mensaje de hoy. ¿Es su fe una bendición o una carga? Gracias por acompañarnos hoy al continuar la serie que estamos transmitiendo durante este mes de noviembre. Hoy empezamos el tema, ¿eso fue una bendición o una carga? Este es otro de los asuntos de la fe, respecto al cual muchos cristianos, hombres y mujeres, se preguntan con frecuencia. Por lo general se debe a algo que está ocurriendo en su experiencia diaria y que al parecer contradice la idea de que tienen un Dios bueno. Según lo que oyen o han oído decir a algunos de los que hablan por televisión, o que han leído en algunos de los libros que se vuelven muy populares. Vamos a hablar de esto en los programas de hoy y mañana. Espero que usted no se pierda ni una sola sesión. Este mensaje forma parte de la serie que se titula En busca del Salvador. Estamos muy entusiasmados por esta serie, que en realidad es solamente el primer tomo de todo un estudio del Evangelio de Marcos. Con el favor de Dios, seguiremos adaptando cada tomo de la serie completa al español para traerle todo el contexto de este evangelio y los mensajes impactantes entre sus páginas. Póngase en contacto con Momento Decisivo para recibir toda la información que necesite para pedir las grabaciones de esta serie. También puede ordenar la correspondiente guía de estudio. Así que, abramos nuestra Biblia al Evangelio de Marcos capítulo 2, Empezando en el versículo 23 y hablemos del tema «¿Es su fe una bendición o una carga?». a su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 2, Marcos 2 quiero hacerle una pregunta doble en este mensaje y es esta ¿es su fe una bendición o una carga para usted? y ¿es su fe una bendición o una carga para otros a su alrededor? dos preguntas que brotan de este pasaje y que apelan directamente a nuestro corazón en una abrigada noche de primavera en mayo de 1988 Christopher Cersei estaba jugando baloncesto con sus amigos en un callejón detrás del centro médico del hospital Ravensworth. Tres pandilleros adolescentes, buscando un blanco, se acercaron y le dispararon a Cersei dos veces en el estómago. Sus amigos trataron de llevarlo con sus brazos sobre sus hombros al hospital, pero Christopher colapsó como a 10 metros del edificio. Y mientras estaba en el suelo, otro amigo corrió al hospital para pedir ayuda, el personal de la sala de emergencia se negó a salir para ayudar al muchacho que se moría, diciendo que las normas del hospital permitían solamente ayudar a los que estaban dentro del hospital. Los muchachos llamaron a la policía para que ayudara a su amigo herido. Y cuando los oficiales llegaron a la escena, se limitaron a llamar a una ambulancia, pero se rehusaron a llevar al muchacho adentro. Mientras los que pasaban le suplicaban a los oficiales que llevaran al muchacho al hospital Este yacía en un charco de sangre inconsciente. Finalmente, después de varios minutos, siendo que la ambulancia no llegaba, la policía cedió y llevó a Cersei a la sala de emergencia. Pero, por supuesto, para entonces ya nada se podía hacer para salvarle la vida. Todos hemos oído episodios como este. Los hemos visto en los noticieros. Tal vez algunos incluso los hemos presenciado, nosotros mismos. De muchas maneras, el episodio que acabo de decirles es un paradigma moderno de los relatos que vamos a leer en el Evangelio de Marcos hoy. Como hemos estado estudiando la vida de Jesús en este, que es el primero de los Evangelios, hemos aprendido que Marcos nos habla de lo que Jesús hizo y no tanto de lo que Jesús dijo. El Evangelio de Marcos sigue la acción. El ministerio real de Jesús desde el principio de su ministerio en Galilea hasta la misma cruz. Y, como recordarán, Jesús había estado recibiendo extremas críticas de la aristocracia judaica de su día. Los escribas lo siguieron a la casa de Pedro. Después Jesús escogió a Leví para ser su discípulo. Y como muchos lo recordarán, Leví era uno de los principales pecadores en la ciudad de Capernaum. Era cobrador de impuestos, como si fuera poco. Y luego Jesús fue a esa reunión en esa casa que Leví organizó para él y sus discípulos. La Biblia nos dice que en esa reunión, en esa casa... Estaban cobradores de impuestos y pecadores. No fue tanto que Jesús asistiera a la fiesta, sino que las Escrituras en realidad nos dicen que Él disfrutaba estando ahí. Los críticos no podían entender por qué todas las demás personas religiosas estaban ayunando en tanto que Jesús estaba de fiesta. Cuando llegamos a los relatos que consideramos hoy, vamos a examinar estos dos relatos que tienen que ver con el día del Sabbat. El primer relato tiene que ver con cómo nuestra fe... afecta nuestras vidas. Y el segundo relato tiene que ver con cómo la fe de uno afecta la vida de otros. Lo que quiero hacer es relatarles el episodio, llenando los detalles que tal vez no sean evidentes en el texto, y luego permitir que la aplicación llegue a nuestros corazones, empezando primero que nada con este pensamiento. Su fe no debe ser una carga para usted, sino una bendición. Marcos 2.23 Noten primero. La acción de los discípulos. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Ese es el principio del relato. Y permítame recordarle dos importantes hechos en cuanto a este episodio que vamos a estudiar. Número uno. El grano que estaban comiendo era del Señor. Quiero decir, el Señor de la Mies, que estaba con ellos... Era quien había creado la semilla que estaban recogiendo. El terreno en donde había brotado le pertenecía a él. La lluvia que cayó e hizo que brotara la semilla venía de Dios y su sol que brilló sobre la planta haciéndola crecer y haciendo que la espiga se doblara en reverencia ante el Señor. El grano que los discípulos estaban comiendo ese día le pertenecía al Señor. Y el día del Sabbat, del que acusaron a los discípulos de quebrantar, También le pertenecía al Señor. El Sabbat que estaban quebrantando era del Señor. Dios le dio al pueblo de Israel el Sabbat después de que salieron de Egipto. Éxodo 28, Nemías 9.14. La Biblia nos dice que fue un don especial de Dios para ellos, una señal entre Israel y Dios, y de que ellos eran su pueblo del pacto. Éxodo 31. El Sabbat era la provisión del Señor. Era la bendición del Señor sobre su pueblo para darles un día de descanso. Lo que los discípulos estaban haciendo ese día al recoger grano no era delito. No habían quebrantado la ley. Por lo menos no en cuanto a recoger grano, porque Deuteronomio 23, 25 dice: Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo. Por consiguiente, La Biblia les daba permiso para hacer lo que estaban haciendo. Hacían correr sus dedos por la caña y sacaban el grano de la espiga en el extremo de arriba y lo frotaban entre sus palmas. Entonces soplaban el tramo y se echaban el grano en la boca y se lo comían. Usted pregunta, ¿por qué hacían eso? Simplemente porque tenían hambre y necesitaban algo de comer. Lo interesante es que estos fariseos que van a criticarlos, la Biblia dice que estaban siguiéndoles. ¿Saben lo que estaban haciendo al hacer eso? Estaban quebrantando la ley porque las propias reglas de los fariseos en su interpretación de la ley decían que no podían andar más de 1.900 novecientos pasos en el Sabbat. Si andaban dos mil pasos, estaban quebrantando la ley. Es muy evidente que ellos recorrieron más de eso cuando estaban siguiendo a Jesús. Así que aquí tenemos a estos que quebrantan la ley acusando a los discípulos de Jesús de quebrantar la ley. ¿Cuántos saben que la mejor manera de reconocer a un pecador es ser un pecador? Los pecadores conocen a otros pecadores. Los fariseos eran legalistas y querían criticar a otros que pensaban que estaban haciendo algo errado. Esa era su acción. ¿Qué estaban haciendo? Estaban recogiendo grano para comer en el día del Sabbat. Note la acusación de los fariseos, versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira... ¿Por qué hacen en el día del reposo lo que no es lícito? Los fariseos se acercaron a Jesús en lugar de ir a los discípulos que supuestamente estaban quebrantando la ley. Y le dijeron, Jesús, estos son tus hombres. ¿Qué estás haciendo al permitirles que recojan grano en el Sabbat? Sus mentes retrocedían a la ley. La ley que ellos pensaban que prohibía hacer algo en el Sabbat que era en contra de los deseos de Dios. Éxodo 31, 14 dice... Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciese obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahora, presten atención. Lo que los discípulos estaban haciendo al recoger grano para comérselo ahí mismo, eso no era quebrantar la ley. Las leyes que los fariseos habían edificado alrededor del sabbat eran restrictivas. Y lo que los discípulos estaban quebrantando no era la ley de Dios, sino que estaban quebrantando las restrictivas leyes de los fariseos. Ahora, permítame explicarles lo que quiero decir. Los fariseos querían asegurarse de que nunca quebrantaban la ley del Sabbat. Así que, ¿qué hicieron? Añadieron todo un sinnúmero de leyes derivadas supuestamente bajo la ley y que no estaban en las Escrituras. a fin de asegurarse de que no quebrantaban la ley, añadían muchas condiciones. Era una larga lista. De hecho, los fariseos añadieron a la ley del y 39 cosas que no podían hacer. La tercera cosa que añadieron es que no se podía cosechar en el Sabbat. Esa no era la ley. Es la restricción impuesta por los fariseos. En Mateo 23, 4, Jesús describe a estos críticos y dice... ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? La acción de los discípulos era que estaban recogiendo grano en el Sabbat. La acusación, según los fariseos, es que con eso ellos estaban quebrantando la ley del Sabbat. Así que el Señor les va a dar su respuesta. En los versículos 25 al 28 tenemos la respuesta del Señor. quiero preguntarles algo ¿alguna vez se ha puesto a discutir con Dios? tal vez solo en su propio corazón tal vez no en voz alta pero se pone a discutir permítame sugerirle que no lo haga va a perder cada vez así que aquí los discípulos van a ser defendidos por su maestro y los fariseos van a perder la discusión quiero que noten con atención cómo el Señor lidia con esto Así que tenemos la acción de los discípulos, la acusación de los fariseos y la respuesta del Señor primero, su ilustración. Versículos 25 al 26. Pero él les dijo, «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban?» hay algo de sarcasmo en las palabras de Jesús les pregunta ¿acaso nunca leyeron? por supuesto que lo sabían sabían el antiguo testamento al revés y al derecho así que Jesús echa mano de este episodio del antiguo testamento y dice recuerdan la ocasión cuando David y sus hombres andaban de viaje en realidad estaban huyendo. llegaron al tabernáculo y entraron y no había nada de comida y el sumo sacerdote Abiatar les dio el pan de la proposición que había en el tabernáculo ¿Qué era el pan de la proposición? En el tabernáculo y en el templo había una mesa para los panes de la proposición. En esa mesa se ponían doce panes, panes frescos cada semana. Cada pan representaba una de las tribus de Israel. Al fin de la semana retiraban los panes que habían estado sobre esa mesa y los reemplazaban con pan fresco. El pan que quitaban de la mesa de la proposición se consideraba sagrado y lo podían comer solamente los sacerdotes. Pero ese día, según el relato que nos da primero de Samuel 21, David llegó al tabernáculo y el sacerdote les dio ese pan. La Biblia dice que David también les dio a los que con él estaban. El argumento de Jesús aquí parece ser que si un sacerdote permitió a David violar un símbolo divino, entonces a los discípulos se les debía permitir que el Hijo de Dios violara la regulación del sabbat que ni siquiera constaba en las Escrituras. Así que esa fue su ilustración. Ahora, note su instrucción. Les da, primero que nada, un principio del Sabbat. Marcos 2.27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Noten su instrucción. Les dice, este es un principio que deben recordar. El Sabbat fue dado al pueblo de Israel, no para que sea una horca alrededor del cuello, sino una bendición en sus vidas. Dios entiende que la vida es difícil y que se necesita un día para descansar. No es verdad. Recuerdo haber leído de un fotógrafo que estaba tomando retratos a niños de primer grado. Estaba charlando con los chiquillos, tratando de calmarlos a fin de tomar buenos retratos. Así que le preguntó a un niño, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? El chiquillo dijo, voy a estar cansado. Porque había observado que todos los adultos que él conocía, Todos estaban cansados. Un comediante dijo, la mitad de nuestra vida la pasamos tratando de hallar qué hacer con el tiempo que nos hemos apurado toda la vida tratando de ahorrar. Es como si estuviéramos en un tranvía automático. Y el Señor entendió eso. Así, al dar sus leyes, ordenó que después de seis días, el séptimo día fuera protegido de todo trabajo. Y las personas deberían adorar al Señor y reconocerle y no hacer ningún trabajo. Y el sabat es del Señor porque fue dado mucho antes de la ley. De hecho, ¿cuántos saben que cuando Jesús creó el mundo, ¿qué hizo el séptimo día? ¿Descansó? Él mismo observó el sabat. Cuando Jesús dijo que el sabat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sabat, estaba recordándoles a esos fariseos que lo que ellos estaban haciendo era requerir más de lo que la misma ley de Dios requería. Un escritor dice... que el hombre fue creado antes de que la ley del Sabbat llegara a existir. El hombre no fue creado para ser víctima y esclavo del Sabbat. Las regulaciones del Sabbat fueron dadas al principio para hacer la vida del hombre más llena, más rica y más equilibrada. Ahora, ¿cómo saben? No observamos el Sabbat en nuestra cultura hoy, porque es muy evidente en las Escrituras que después de que Jesús murió en la cruz y volvió de la tumba, los discípulos y los seguidores de Jesús empezaron a observar como día de descanso el primer día de la semana. Hay un significado espiritual increíble y hermoso en eso. La ley dice que si uno trabaja será bendecido. La gracia dice que uno es bendecido y va a trabajar. Esa es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. En nuestra celebración del Día del Señor no tenemos todas esas restricciones. Pero hemos sido muy parecidos a los fariseos con el correr de los años. Hemos añadido un montón de restricciones al Día del Señor. ¿No es así? Yo me crié en una situación como esa. Y en efecto considero que nosotros, como creyentes, debemos reconocer que el Día del Señor es el Día del Señor. Y debemos consagrárselo a Él. ¿Qué hacemos en el Día del Señor? Honramos al Señor. Hacemos cosas que tienen que ver con el Señor. Pero también descansamos. ¿Verdad? Y tomamos tiempo para disfrutar de la vida y no vivimos como si lleváramos una carga en cuanto al día del Señor, como que es algo que tenemos que soportar en lugar de disfrutar. Quiero decir, vemos algún partido de deportes el domingo, comemos fuera, disfrutamos de la compañía de unos y otros, y eso está muy bien, porque la observancia del domingo no es, en primer lugar, la ley del Sabbat, es el día del Señor. Asegúrese de que el Señor está en el centro. Vaya y haga algo para ayudar a alguien. Háblele del Señor a alguien. Asista a los cultos. Haga cosas que tienen que ver con honrar al Señor, pero no lo haga una carga. No se quede sentado pensando, ay, válgame, ya viene el domingo. No puedo esperar a que pase. Yo tengo que trabajar realmente duro el domingo, pero el domingo sigue siendo mi día favorito de la semana. Lo espero. Tengo una rutina en el Día del Señor que ha sido parte de mi vida como por cinco décadas. Y no puedo imaginarme no tener el domingo. Es el don de Dios para nosotros. Es la manera de Dios para bendecirnos con algo de tiempo fuera del tedio de nuestra exigencia regular. Y me preocupan aquellos que piensan que a fin de salir adelante en este mundo tienen que añadir el domingo a su horario de trabajo. Déjenme decirle que usted va a vivir más años y una vida más próspera si simplemente observa el ritmo que Dios ha instilado en la creación. Necesita un día para calmarse así que el Sabbat le ha sido dado para que sea una bendición para usted y no una carga ¿lo bendice su fe? ¿o es una carga para usted? esa es una buena pregunta cuando usted piensa en el hecho de que es creyente ¿tiene pensamientos positivos en cuanto a eso? ¿o son pensamientos negativos? alguien dice ¿eres cristiano? Hmm, lamento mucho que no puedas hacer nada ¿Alguna vez alguien le ha dicho eso? Ah, sí, eso es lo que la mayoría de personas piensan en cuanto al cristianismo. No, cuando usted se convierte a Cristo puede hacerlo todo, puede hacer todo lo que agrada a Dios. Y al agradar a Dios no tiene ninguna de las consecuencias negativas de las cosas que usted solía hacer. Usted no anda con la cabeza gacha, compadeciéndose a sí mismo porque tiene que ser cristiano. Nadie está obligado a ser cristiano. Usted es cristiano porque ha escogido serlo. He estado meditando mucho en esto. Cuando las personas me preguntan, ¿cómo estás, Jeremiah? Les digo, bendecido. Porque lo soy, y usted también, y todos nosotros. Somos bendecidos al ser cristianos. Y debido a eso, no andamos por todas partes como si lleváramos en los hombros una carga muy pesada. Ahora, el segundo relato empieza en el versículo 1 del capítulo 3 y nos enseña este principio. No solo que su fe no debe ser una carga para usted, sino una bendición, sino que también su fe no debe ser una carga para otros, sino una bendición. Y quiero decirles el relato, darles algo de estructura al respecto, y luego martillar el punto hacia el fin. En primer lugar, leemos en Marcos 3.1, que Jesús se halla en la sinagoga, y ahí notamos el público de Jesús. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano. y le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría a fin de poder acusarle. La Biblia nos dice que estos fariseos pensaron que habían hallado a Jesús violando la ley del sabat porque sus discípulos comieron grano, pero no están contentos. La Biblia dice que le siguen, están acechándolo. La palabra que se traduce le acechaban es realmente intensa. Quiere decir que mantenían un ojo alerta sobre él, le acechaban. ¿Cuántos saben que los fariseos fueron a la iglesia ese día por la razón errada? No fueron a la iglesia para adorar. No fueron a la iglesia para oír la palabra de Dios. Fueron a la iglesia para ver si podían atrapar a Jesús haciendo algo de lo cual pudieran acusarlo, porque ya habían decidido librarse de Él. Para los judíos, la observancia del sábado era uno de los elementos más importantes de sus creencias. Era la observancia del Sabbat y de la circuncisión lo que marcaba la diferencia entre judíos y gentiles. Era el sabbath, primordialmente, lo que hacía que los judíos pensaran que eran especiales para Dios, lo cual eran y lo son. Pero no daban lugar a que alguien violara el Sabbat. porque si sí lo hacían, estarían borrando las distinciones entre ellos mismos y los gentiles. Así que se inventaron...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 ¡Tonterías! Como pueden ver, Dios nos dio sus mandamientos para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Y no simplemente porque le resultaba divertido imponernos cargas religiosas pesadas o casi imposibles de cumplir. Tenemos mucho que decir respecto a esto en la edición de mañana. Asegúrese de acompañarnos mientras continuamos explorando lo que dicen las Sagradas Escrituras respecto a por qué la fe no debe ser una carga, sino una bendición, para usted y para los demás. Esta lección es parte de la serie En Busca del Salvador. Quiero decirle cómo puede conseguir su copia de la guía de estudio que acompaña la serie. Este recurso ya está en español. Los temas que consideramos en esta serie brotan de un estudio del Evangelio de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Son asuntos respecto a los cuales la gente quiere saber más. Y son cosas que preguntan. Bien, hemos escogido 10 temas y constan en la serie En Busca del Salvador y en la guía de estudio del mismo título. Este recurso está disponible en español y puede conseguirlo en línea. Y por supuesto, también puede ordenar su ejemplar llamando al departamento del servicio al cliente. Estamos muy agradecidos por el privilegio que tenemos de enseñar la Palabra de Dios. Volveremos el día de mañana para continuar nuestra consideración de este tema. Espero que usted nos acompañe en la próxima edición de Momento Decisivo. Le habló David Jeremiah. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar...